La música, se mueve. la música se mueve Zona 69 Bienvenido Hola amigos, ¿qué tal? Estamos de vuelta en este podcast Y estamos de enhorabuena porque La semana anterior, la música se lamusicasemueve.net Tuvo más visitas que ninguna de las anteriores semanas Sí, para gritar, ¿eh? para gritar. Estamos en noche de Halloween Esta semana Halloween, noche de brujas Vamos a pasar mucho miedo aquí en Zona 69 Bueno, nena, no es para gritar tanto, hermano ¿eh? No, Zona 69 Edición número 9 Viernes 30 de octubre De 2009 La música de Mixonauts, Boys and Girls Nos puedes lo que quieras aquí Zona69 Arroba LAMusicasemueve.net Zona69 ¿69? Y, y, y uno de nuestros estrenos Esta semana aquí en Zona69 Es uno de los nuevos temas de Ragdoll Es un nuevo sencillo, se llama ¿Dónde estabas? Es una colaboración junto a Angie Te quiero ver Que te Hemos empezado como cada día Por decirnos lo que más dolía Ya te quieres ir sin ver Que podemos arreglarlo con abrazos Romperemos nuestros labios Llévame contigo si te vas It's No te llamaba para pedirte perdón Necesitaba tu calor No estamos destinados a vivir pegados Abrazándonos los dos, abrazándonos los dos macho. Acuéstate y suda. Me cago mi puta No me jodas. Ha vendido algún tonto en tu vida diciéndome que la sabía. Una vez que le ven los... Siempre es tan típico imbécil. ¿Esta me la sabía yo? Claro, claro. Ya sé que te las sabías. Es normal. Zona 69. Tu zona de marcha.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 El podcast la música se LAMusicasemueve.net Ahí estaba Jennifer López con este Jennifer in the black Son así, en zona 69 9 Bueno, tenemos nuestras líneas de contacto las que Te puedes dirigir para ponerte en contacto Con nosotros en la página web En la sección de contacto, en esta página se LAMusicasemueve.net Conecta O también puedes entrar en el correo electrónico y mandarnos un email Zona69 Arroba LAMusicasemueve.net E agora chega a música de ellos Kid Cudi Con este Day and Night Los remixes de Croakers Así suena isto En este especial de Halloween Day and Night I toss and turn I keep stressing my mind, mind I look for peace But see I don't attain What I need for keeps This silly game we play, play, play, play, play. Now look at this Madness magnetic subtracting me me i try to run but see i'm not that fast i think verse for surely finish last in last night man the moon is the free of night these the day the and Stoner, sleep the free of night He's all alone, so will never change loner, sleep the free of night At, at, at night I En zona 69 Estamos abriendo muchas eh, cosas nuevas para hacer En próximas semanas Y esta semana ya estamos empezando a hacer algunas cosas Como por ejemplo estamos abriendo el 20 Para que vosotros entréis en mi 20 Y podréis eh, Comentar, enviar comentarios Peticiones o incluso Informar sobre fiestas Que hay en vuestra zona O fiestas, eh, fiestas grandes que organizáis Ok Mucho más, enseguida te cuento más cositas Música Atrévete tenmete. Entra en zona 69. You love me my baby. Oh, you're going now. Of course no doubt. And while my friends Picking up a dance An angel fly down from the sky we I saw her face Never in this place Maybe was a fashion magazine She's a movie star Or a beauty queen Sweet daughter Ma mi semana grande, te viste, ¿eh? oré, sonando con este con mi baby, si suena esto en zona 69. You will be my baby. Estamos abriendo nuevas secciones, como por ejemplo este zona de marcha en el que te vamos a contar algunas de las fiestas Más importantes que se van a mover Por nuestra geografía española Ok, estamos haciendo contactos a través del 20 Para que nos informéis De las fiestas más importantes Que vais a organizar En vuestra uni, fiestas universitarias Spichas y demás Nos lo podéis contar en el 20, ok Nos mandáis los eventos, la información Y nosotros lo iremos Contando aquí en zona 6 ¡Vamos! Te contar, por ejemplo, conciertos que hay Si Tony estarán presentando su disco El Incendio el jueves 5 de noviembre En eh, la sala Joy Slava, ¿ok? También estarán el 13 de, de este mes en Londres Y la gira continuará en Barcelona, en la sala Polo, el 27 en León, en Estudio Rock Y el 28 en Bonferrado, ¿okay? Bueno, y para hacer un canal Sidney, vamos a escuchar eh, su último sencillo que lo tenemos por aquí. Estudios confirman que a un 69% de la población le gusta bailar. Y tú, ¿te atreves son a una de de frío, mueres de calor En esta habitación no se puede respirar Abres la ventana, es mucho peor Hay fuego, no hay balcón sin control oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. aunque echas a correr incluso lo que piensas es abrazador como la luz del sol ya no quieres escapar te gusta ver el humor yo pegado Zona zona 69 la música se mueve punto a todas las de me llamo del sistema 911 hombre moribundo con aparente ataque cardíaco necesitamos asistencia inmediatamente en el área ¡Feliz año! Daddy Chank Aquí suena este Llamado de emergencia Y antes suena el tema de Ellos, de Sidney El incendio, así es como se llama Seguimos aquí en zona 69 Música se mueve, música se mueve, son las 69 ¿Eres oyente ingresa ya en facebook y hazte miembro o miembro del grupo de zona 69 la música se mueve música se mueve zona 69 bienvenido cuál es tu canción favorita zona 69 la música se canción de la semana este es el tema más sonado La semana la duquesa del bombas es como la conocen allí en Suecia es Emilia de Poret, con este pick me up es nuestra canción de la semana y la puedes escuchar durante toda esta semana en nuestra página web, en lamusicasemueve.net seguimos adelante esto es Zona 69 9 atrévete entra en Zona 69 Ahora llega este proyecto que nos está gustando mucho y te lo presentamos, ¿a qué? nin Que quieras sacar esto de eh, mucho contexto eh, Pero lentamente sentirás En ti simplemente lo mejor De mí eh. la, la la la la la No sé qué significado puede tener Pero bueno, ahí lo dejamos Lentamente, la música de Faye Esto nos gusta mucho Zona69 la musica se mueve punto net es la canción de Hot de Katy Perry a mi mejor amiga Rosana, ya que el martes 27 de octubre es su cumple y quería decirle a que la quiero un montón Esto nos lo envía Tania la, esta semana a Zona69 arroba en la musicasemueve.net pero Tania muy mal hecho porque el 27 ya ha pasado Esto nos lo mías la semana antes y nosotros le cantamos el cumpleaños feliz, claro Le pones el programa el día de su cumpleaños y, y vamos, pero bueno, la semana que viene la, en otra ocasión ya mejor No eh, quieres ¿sí? bailar, eh Me parece bien, pero él vendrá por ti y te hará bailar Raúl Fernández Eso, que para otra ocasión nos lo dices antes, eh ¡Cómo me gusta esto! ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona Zona 69 Zona Mucha gente está escuchando esto antes de salir en Halloween A pasárselo bien Ponernos en lifraz, ahí, la gente Venga, un poquito más, ahí Ya te entra, ah, hombre Zona de marcha marcado. Muévete con nosotros Estamos en Halloween, estamos hablando de, de algunas de las fiestas que habrán las próximas semanas Por ejemplo, el 6 de noviembre está en Salamanca el Today Festival En el que atoran, por ejemplo, Sidney, Russian Red, Iván Ferreira o... Eh, Cámara Osuna, oscura, ¿eh? Cámara oscura <risa> Y muchos más. Esto en el multiuso Sánchez Paraíso de Salamanca. Más información la tienes en el www.multiusosanchezparaiso.es Zona 69 La música se mueve Zona 69 69 en zona 69 madre mía, la de eventos y la información que nos está llegando a través de 20 sobre fiestas que hay por todo el país Lo he hecho Agrega, Agrégame a tu 20 y envíame los eventos de las fiestas de tu ciudad, tu provincia o tu zona, ¿ok? Y aquí en zona 69 las contamos Por ejemplo me ha llegado una hace un ratito de una fiesta de medicina el 6 de noviembre en Dane Bachel en eh, Vizcaya, ¿ok? Está en Medicina El 6 de Noviembre Con DJs Andy Graub M, M Sanau Y Yondika eh, Ok fiestas de todo el país están aquí en zona 69 para que te enteres de la música y las fiestas que hay por todo el territorio también te puedes poner en contacto con nosotros a través del grupo un grupo Zona 69 te puedes unir al grupo de facebook y ahí nos comentas en el mundo nos tienes canciones lo que tú quieras comentar sobre el programa o sobre los temas que tenemos ahí colgados en el foro de debate lo puedes hacer en el grupo de, de facebook de zona 69 o también en nuestro email zona 69 9, arroba lamusicasemueve.net por supuesto todo esto y mucho más estar en www.lamusicasemueve.net en mi web personal ahí tenéis el podcast subido el radio show para que escuches y veas los vídeos de las canciones que suenan aquí ten foros de los grupos y mucho más eh ok y seguimos adelante así que no te vayas porque nada estamos de vuelta ah En Zona 69, no te vayas La música se mueve, La música se mueve, Zona 69